La gremiación médico-platense realiza un paro de 24 horas. La gremiación médico platense realizará un paro hoy y movilizará a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial, ubicada en calle 3 entre 46 y 47, en reclamo de la actualización de honorarios y el atraso en los pagos. A través de un comunicado, la agremiación denunció discriminación e indicó que el Yoma pretende dar por concluidas las negociaciones y otorgó solo un aumento del 45% en 2021, mientras que todas las paritarias promediaron el 53 y la inflación fue del 51. Además, la profesionales se refirieron al atraso sistemático y voluntario en el pago de las obligaciones del Instituto, al atraso en la actualización del nomenclador y al incumplimiento del compromiso asumido en las mejoras de los honorarios de los médicos internistas. APSA reparará una cañería dañada y faltará agua. Según informaron desde la empresa, los trabajos se realizarán hoy en un sector del barrio El Dique de Ensenada, donde se produjeron roturas luego de que particulares intentaran conectarse de forma ilegal. En este sentido, se precisó que los arreglos en la red tendrán lugar en calle 125 entre 50 y 51, donde se registró la rotura. Es posible que se deba interrumpir el funcionamiento del servicio en la zona, ya que el caño dañado pertenece a la impulsión de la salida de la estación de bombeo servicio que informa más cerca. Habrá un operativo ministerial en Olmos. Hoy se realizará un operativo multiministerial y los vecines de Olmos podrán llevar a cabo diferentes trámites como el DNI, planes de ANSES, vacunación COVID-19 y calendario. IOMA, PAMI, entre otros. La jornada se llevará a cabo en 184 y 37 días de 10 de la mañana a 2 de la tarde y contará con la presencia del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, del Interior, entre otros. De esta manera, las vecinas tendrán facilitado el acceso a la realización de trámites como la Asignación Universal por Hijo, Asesoramiento de Salud, Asesoramiento Legal, Vacunación, Certificados y Documentación. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 11 grados y la máxima de 22